Esta información que teníamos de esta señora, ¿no? que prendió fuego a su hijo. Sí.、Eh, bueno, el día 27 del mes en curso ingresa un ciudadano con quemaduras en distintas partes del cuerpo en el hospital local.、Eh, fue identificado como Negrete Raúl y bueno, de las averiguaciones se había determinado que、eh, se encontraba con su progenitora.、Eh, señora Margarita White. De 77 años en su domicilio en calle Saavedra y 205 de este medio,、eh, y bueno, que por segunda vez ya se tratan de establecer si le habría, habría ocasionado lesiones、eh, con que, quemaduras. n o、uh -huh. eh, Inicialmente, eh, la causa a disposición de la UFI número 2 es、eh, caratulada como homicidio、eh, agravado por el vínculo en grado de tentativa, y bueno, y en el día de la madrugada de hoy,、eh, a raíz de las quemaduras que poseía este joven, Eh, falleció. Eh, bueno, eh, momentáneamente la causa se recaratuló a homicidio, ¿no?、Claro. Eh, y bueno, la, la mujer está en,、eh, por el, la edad avanzada, está en el hospital eh, y eh, el día martes se le va a、eh, realizar un, un estudio psicológico en a s e s o r í a pericial.、Claro. Eh, y el cuerpo va a ser trasladado a la morgue de La Plata bueno, para realizar la operación de autopsia. Eh, comisario, ¿el, ¿el hijo tenía capacidades diferentes? Sí, sí. sí,、uh -huh. sí. Bueno, muchísimas gracias、eh, por la información. No, no por nada, Carlos. Hasta luego.